Por radio Buenas Noticias. Habíamos comentado anteriormente cuando comenzamos, cuando comenzaba el programa Sin Fronteras que vamos a tener la visita de María Silda Muñoz, Miguel Jiménez Roble y Juan Muñoz Vicedo, ya que haciendo como un pequeño homenaje a don Casetano Martí, que mañana cumpliría año. Vamos a comenzar bueno, con nuestros compañeros que, que nos visitan y le vamos a dar los buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás María Silvia? Tanto... Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, encantadísimo de, de que nos, eh, nos visiten un día tan especial como hoy, bonitos recuerdos, bueno que sería mañana el cumpleaños de Roquechetano, sí. ¿no? Eh, muchísimas gracias y muchísimas gracias también te damos eh, por, por seguir trabajando tanto, como sigue que te vemos que de tempranito eh, estás piteclineando en el <risa> ordenador, ¿eh? Sí. ¿eh? Miguel Jiménez, ¿cómo estás Miguel? ¿Qué, ¿Qué número de micrófono tiene el número dos, no? Dos. Bien, es, está bien. Hacía tiempo que no le veía. Yo encantado de volver a verte. Eh, sé, sé que ha andado por Sudamérica, por allí de, de vacaciones, ¿eh? Qué lindas vacaciones, ¿no? Sí, precioso, precioso. Argentina, Perú y Chile. La ha pasado bien, ¿no? Un paraíso. Bueno, me alegro a cantidad. También tenemos con nosotros Juan Muñoz Viseo. Buenos días, bien, Juan. Buenos días. Eh, ¿Qué micro tiene usted? No lo veo. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿El número cuatro. cuatro? Bueno, este... ¿usted de acá de Palma de Mallorca? Eh, sí, soy de aquí de Palma de Mallorca, resido en Mallorca. Este, ¿Y conocía a don Casetano? Sí, lo conocí una semana antes de su muerte. O sea que muy poquito. Yo muy... le gané porque lo conocí como un mes y medio antes, o dos meses. Dos meses, creo, María sí. Silda, ¿no? Dos o, o tres meses. Bueno, ¿qué, qué, qué recuerdo queda de don Casetano, María Silda? Bueno, mira. Yo, para mí, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ha sido el mejor amigo del mundo. Y entonces, yo por internet eh, ponía sus mensajes y había gente que le hacía preguntas y respuestas. Entonces yo dije, algún día le haré como un regalo es, este libro que, que quiero hacer. Y bueno, ahora se ha dado la ocasión, aunque claro, no, él no está. Hubiera cumplido 90 años, pero es igual yo creo que nos está viendo y estará contento. Y entonces, estos días, pues vamos a editar el libro que se llama... Eh, respuestas de Cayetano Martí por Internet, 2002 al 2007, que fueron cinco años de trabajo con él. Yo sé, María Cita que tú has trabajado muchísimo, bueno, Miguel, también, por esta causa, y realmente te lo agradecemos para que no, para que no, bueno, para que siga entre nosotros don, don Cayetano, que tanto y tanta gente ha preguntado por él, y a tanta gente que ha, que ha ayudado y ha creído en él, pues nosotros te agradecemos también a ti y a Miguel por este tremendo trabajo que habéis hecho, ¿eh? Mm, gracias. Y, yo quería decir que creo que lo sabrás desde que Pepe Becho y tú le hiciste la entrevista a Cayetano, eh, Cayetano en eh, las últimas semanas y días de su vida fue muy feliz cuando os oía por la radio eh, y os doy las gracias en su nombre porque como te digo, se emocionaba mucho al, al, al oírte Y, y, y lindo, bueno, ¿no? estoy muy agradecido por el, los días que le hiciste pasar felices a Cayetano Bueno, muchísimas gracias por, y, por lo que me toca ¿no? Y Qué entonces, alegría. yo le he dicho a Juan, como él escribió el prólogo del libro, sería interesante que lo leyera, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que sí eh, Bueno, no hemos preguntado a, a, a Juan, ¿de dónde es Juan? Usted de acá, no, ¿no? Soy en, de Barcelona, pero lo sigo hace casi prácticamente unos 40 años aquí en... O sí sea aquí. En Mallorca Usted es joven, ¿no? o sea que casi casi vino uh... Bueno, joven <ríe> <ríe> Bueno, cuando... ¿Quién escribió esto uh, para el libro? ¿Quién escribió? ¿Cuál, El ¿no? prólogo lo escribí yo Ah, bárbaro, bárbaro te, te escuchamos, ¿eh? Bueno, empieza... El destino hizo que conociera a, Ga a Cayetano en un foro de creencias por internet me llamó mucho la atención desde el primer momento en que comencé a leer sus mensajes, mensajes que hablaban de que él era descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Confieso que al principio recelaba un poco de sus mensajes y que incluso llegué a pensar que todo era un simple camelo de unas personas interesadas en vender medias mentiras en verdades, cosas comprensibles debido a mi escepticismo para creer. Por aquel entonces en las discusiones del foro me di cuenta que Cayetano hablaba de cosas de las que yo también hablaba. Cosas como por ejemplo que el cristianismo que conocemos por la iglesia rica tal como la católica y protestante no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo primitivo en la época de Jesús de Nazaret. Que más tarde después de su muerte hubo gente que se inventó su divinidad como unigénito hijo de Dios. Que Jesús tuvo un hijo y que su mujer fue María de Magdala. Yo quería saber más al respecto sobre el tema, así que un día me decidí a ir a verlo después de tanto tiempo. Sentí una llamada interior que me decía, ve a verlo, es tu última oportunidad de conocer en persona a un descendiente directo de la familia de Jesús de Nazaret. La verdad es que Cayetano me dio la luz con su mensaje de Cristo, pero lo que menos me imaginaba fue esa última revelación antes de que se nos marchara a la otra vida en Dios. Una revelación que hace peligrar los cimientos de esta iglesia rica, y que seguramente sea la misma revelación que ha intentado desde hace dos mil años ocultar a la humanidad, por miedo de perder los intereses creados con la sangre de los verdaderos cristianos de Cristo. Cayetano Martí Valls es descendiente de los primeros judíos israelitas... ...que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Este obrero de profesión yesero y judío, Chueta, nos habla de su mensaje... ...que es un legado que ha pasado por tradición oral de padres a hijos. Una tradición que se remonta a la primera iglesia primitiva del Cristo... ...fundada por Jesús de Nazaret. Cayetano Martí Valls nos ofrece sus mensajes a través de foros de internet... ...gracias a la colaboración de María Gilda que ha hecho posible, y de hecho continúa haciéndolo, que este mensaje de Galletano llegara a todos los rincones del mundo. Sin lugar a dudas hay que hacer meritoria la extraordinaria labor de, la, de, labor de la María Gilda en este libro, realizado sin ningún ánimo de lucro o intereses económicos. Pues el obrero carpintero Jesús de Nazaré ya decía a sus seguidores, lo que se si os da gratis, dadlo gratis vosotros también. María Gilda expone una selección en su libro de estos mensajes de Cayetano aforistas en los cuales se responde a preguntas como por ejemplo ¿Qué es la iglesia primitiva de Cristo? ¿Quién es Cayetano Martín Ball? ¿Tuvo o no descendencia el obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret? ¿Cuál es el engaño de la iglesia rica? Estas son algunas de las preguntas realizadas por personas de muy diversa cultura, creyentes y no creyentes judíos, católicos y protestantes, incluso, incluso hasta sacerdotes que se han interesado por el mensaje de Cayetano. Mensajes que el anciano Cayetano Martí exponía en sus reuniones de su casa, con la vista que le fallaba, el reuma, la artrosis, casi sin poder moverse de un pequeño sillón en el cual estaba sentado durante horas de meditación a Cristo. Mensajes de revelación hechas en Cayetano Martí por este Cristo Universal. Cayetano Martí nos habla de la verdadera Iglesia de Cristo, aquella primera iglesia fundada por el obrero carpintero de Jesús de Nazaret, y que más tarde llegó a ser propiedad privada de la Roma imperialista, hasta llegar a ser lo que es hoy en día la Iglesia católica y protestante, iglesias ricas que han comprado el silencio de la verdadera precristiana. Cayetano nos ofrece un mensaje de toda una vida de predicación al Cristo universal, en el que nos dice que para ser cristiano de Cristo no se necesitan riquezas, ni poderes políticos ni religiosos. Para ser cristiano de Cristo, tan solo se necesita la bondad, la paz interior del Espíritu y esa oración mínima con el Cristo que está en cada ser humano. Un hito en la historia del verdadero cristiano se abre camino para ofrecernos un mensaje de esperanza a toda la humanidad. Precioso Juan Millón, Vicedo, este. Este escrito que ha hecho, eh. Bueno, estaba un poquito nervioso porque leyendo leyendo el mensaje de Galletano, porque como es la primera vez que me vengo por aquí por la radio, este es uno de los primeros mensajes que hago. María Silda. Sí, mira, este libro es gratis. De momento lo puedo enviar por internet, porque posiblemente en dos semanas más se editen algunos libros en papel, claro, y entonces traeré algunos a tu radio. No? Con, con... Pero de momento, lo que quieran leerlo se lo puedo mandar por internet. Que me escriban a alemanitas.yahoo.es. Bien, María, nos, que nos quedamos se lo mando con, con, con, con el email ese y lo repetiremos. Eh, ¿Para cuándo más, más o menos tendrías el.? Dos semanas más. Bien. Más o menos. Estás comprometida a traernos algún parcito de libro. Aquí, aquí, para que veas que me acordaba. Seguimos la foto que estamos con don... Ah, con todo un qué bien, vale Este, Miguel Bueno, pues yo simplemente quería decir eh, En el aniversario del nacimiento de Cayetano Que doy gracias a Dios por haberme puesto en la vida A una persona de ese calibre A un gran amigo, a un ser bondadoso Independientemente de que sea o no sea descendiente De, de tal o cual familia eh, no es algo para mí importante. Yo cuando conocí a Cayetano me atrajo su bondad, su sencillez, su inteligencia. Y para mí Cayetano siempre será mi amigo Cayetano. ¿Y él tenía muchos estudios, don Cayetano? ¿Tenía? Sí, sí tenía mucho estudio Se sí había estudiado mucho, don Cayetano. Se sí había ido mucho al colegio, había terminado la facultad o como, como le dicen... La... Sí... La primaria, la, la... Nosotros, le, nosotros le llamamos allí este, eh, el secundario. ¿Tenía estudios? Cayetano. Sí. No, Cayetano eh, era una persona sin estudios, más que, como, como él contaba, había aprendido unas cuantas letras, unas semanas, y luego aprendió a leer y escribir él solo, y él fue autodidacta en todo en la vida. Además pe pintaba, era, era pintaba, pintor. Por supuesto, sí, fue también pintor autodidacta, sin haber ido a ninguna escuela ni a Bellas Artes, ...y montó una pequeña academia en su casa que enseñaba a niños... ...y de hecho yo fui a una exposición de cuadros en una galería cerca de Jaime III... ...y en el folleto el, el pintor recordaba que su maestro de pequeño había sido el pintor Cayetano Qué bárbaro, no, ¡Qué sí. bárbaro! Este, ¿Alguna cosita más, eh, Juan? Bueno, pues eh, yo quiero decir que cuando conocí a Cayetano me llamó mucho la atención... Porque cuando estuve, cuando estuve en los foros de internet, que María Gilda man, mandaba los mensajes y esto, muchas cosas de las que hablaba Cayetano me llamaron mucho la atención, porque prácticamente yo también hablaba mucho de lo mismo. Cosas como por ejemplo de que la iglesia católica y protestante eh, siempre nos ha ocultado la verdadera fe cristiana. Aquella iglesia primitiva de hace casi prácticamente dos mil años no tiene nada que ver con esta iglesia católica de hoy en día. Y bueno pues eh, a raíz de eso me llamó la atención y fui a verlo a Galletano a su casa y pude comprobar de que realmente Galletano era una, una gran persona como persona y no sé qué más decir. María ¿cuántos recuerdos tendrás de don Cayetano? Bueno, la verdad es que para mí eh, recordar a Cayetano es como algo muy especial. Y, y siento alegría porque yo de alguna manera lo siento. En fin, eh, se percibe, se percibe su, su, su visita, además por, por cosas que pasan. Eh, y siempre le pido a Dios que, que trate de guiarnos, ¿no?, para que podamos hacer lo mejor posible y extender su mensaje a todo, a todo el mundo. Y estoy contenta porque hay gente que vendrá de otros países, de otras ciudades de España también, a vernos, porque, claro, no pudieron venir antes, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Además que él nos dijo, vosotros tenéis que seguir, nos dijo bien claro. Tú, María Silva la gente que viene de otros países y eso lo recibe para hablarle, mostrarle cosas de Don Gassetano en tu casa. Bueno, algunos sí, algunos quieren venir a casa, otros quieren venir a un hotel, claro, no, no. todo el mundo. Por ejemplo, tenemos gente de Argentina, del norte, eh, gente de Chile que también ha pensado venir, una amiga de Asturias, otra amiga de México, y bueno, ya, ya veremos. Lindo. Serán recibidos con los brazos abiertos, claro. Pero siempre... Mm. Siempre teniendo en claro que la base es la amistad. Porque independientemente de que las ideas coincidan o no coincidan, eh, si hay amistad, todo se supera. Si no hay amistad y uno coincide en ideas, las ideas puede, pueden cambiar. Claro. La base siempre es lo que Cayetano decía, la, el amor, la bondad. La bondad es lo que cambia el mundo. Ese es el mensaje de Cayetano. ¿Cuántos años cumpliría mañana Cayetano? 90 años. 90 años. Sí. Sí, que qué recuerdo, tremendo recuerdo. Sí. Este, realmente a mí me, me emociona todo esta cosas y espero este, poder leer el libro que me traigas, María Silda. Yo te lo envié a enviar tu correo. Ah, sí. Ah, va. ¿El libro entero? Sí, el libro para leer. No el editado porque ese no ha llegado todavía. Claro. Bien. Eh, no sé, que, ¿quieres leer alguna cosita, María Silda? Mm -hmm. Bueno, yo más que nada quiero decirle a la gente que todo lo que reciban, que lo, lo extiendan a otras personas, porque es como en el libro aparece, cuando lo veas la tapa, muestra el mundo, lo diseñó un amigo, José Méndez, y entonces muestra el mundo y la isla de Mallorca, una luz, porque de aquí salió el foco para todo el mundo, decía Cayetano, y entonces por todo el mundo se irán encendiendo velitas, que es el Cristo que irá naciendo en cada uno. Hasta que un día toda la humanidad tenga al Cristo en el corazón. Entonces vendrá un mundo de justicia y de paz. Yo creo que lo que se extiende por el mundo no es una luz que haya así central en Mallorca como si fuéramos los salvadores del mundo. No, sino que eh, el amor que cada persona siente, eh, eh, porque nosotros hemos estado con personas en Sudamérica y conocemos en otras partes del mundo, bondadosas, que son ángeles y no lo saben simplemente es tomar conciencia de lo que somos que no somos bestias, no somos animales irracionales somos, somos ángeles metidos en un cuerpo físico cuando la gente toma conciencia y mucha gente de hecho ya lo vive ya viven, viven ese paraíso en sus propias vidas cuando se es consciente de eso, poco más hay que hacer cuando no hay intereses de por medio por cierto, el libro es gratis y, y todo lo que eh, tiene que ver con lo espiritual siempre ha de ser gratis el amor es gratis cuando hay dinero por en medio por, en el amor ya es el, tiene otro nombre Entiendes, entonces las cosas de Dios son gratis, las cosas de la amistad, de la vida han de ser gratis. Una no. pregunta, sí, si esto de hablando de gratis o algo, ¿el, el libro te lo te lo fabricaron gratis o o, o colabora alguien para para poder pagar esto? ¿Se lo explico? Sí. No, sí, eh, eh, hay una editorial por internet que es muy, muy económica, que bueno, de hecho hice unas fotocopias, una fotocopiada de, de, del libro, y me salió más caro las fotocopias que el libro editado con sus tapas bien hecho. Eh, eh, evidentemente que yo, eh, si, si trabajo, es porque eh, gasto el dinero en lo, en lo que quiero. Por ejemplo, yo me puedo tomar un café o puedo hacer un regalo a un amigo, ¿no? De hecho, eh, el libro está pagado una editorial por internet, pero muy, muy económico, Bastante. y los libros se regalan, porque yo y cada cual tiene ese gusto de regalar claro, las claro, cosas por, del espíritu. Por, por, por tu parte, muy bondadoso, claro, pero... este. Es que así debería ser. Aquí es donde hay cosas que, que una vez hablamos eh, de un programa de radio y eso... ...y que yo contesté que realmente nadie trabaja gratis... ...no, evidentemente, evidentemente... Porque tú cobras para trabajar y tú si no pagas ese libro no lo podrías tener tampoco... Aquí, la, ...aquí hay una vuelta que... Le, que había ...no, no, que... es que las cosas son sencillas, yo, yo tengo mi trabajo y tengo que cobrar con mi trabajo... ...porque soy útil a la sociedad y soy útil a mí mismo, es una simbiosis... ...ahora bien, cuando tú haces un, un regalo a alguien... Uh, evidentemente que tú lo has comprado en la tienda. Ese regalo ha sido fabricado, el comerciante te lo vende. Ahora, yo lo regalo, ¿entiendes? La cosa, o sea, los trabajos aquí tienen las cosas claras, tenemos que vivir. Pero no a costa de las cosas espirituales, ¿entiendes? Eh, uno es barrendero, otro es eh, enfermero, otro es carpintero, otro es locutor, ¿me ¿entiendes? Son trabajos. Ahora, en mi tiempo libre, con el dinero que yo he ganado honradamente con mi trabajo, pues... Hago, claro sí, lo dedico claro. o puede hay gente que lo dedica a consumir drogas o otros lo dedican a hacer viajes y otro lo dedica pues a lo que quiere a, a esto por ejemplo e, y, y de hecho ya te digo no se trabaja gratis pero en las cosas del espíritu el, el amor es gratis la amistad es gratis ¿entiendes? es diferente el concepto trabajo remunerado que las cosas del espíritu eh, yo pienso que, que en ese sentido tiene razón, Miguel, y no es primera vez, porque todas las veces que hemos ido a Chile y a otras partes del mundo, siempre hemos llevado libros, mensajes, incluso cassettes, sí. disquetes o disco que mm. le llama Miguel CD, y lo hemos regalado todo, hace muchos años. Lindo, porque lo que recibiste lindo, es ¿no? gratis, darlo gratis. Claro, siempre sí. Cayetano nos, nos hablaba muy claro. El soporte físico, es decir, el CD yo lo he comprado, es normal. Pero es mi voluntad regalarte el amor que hay en ese CD. Mensajes, vídeos, charla, ¿me entiendes? La, la, la cosa. Bueno, eh, o sea que muy prontito vamos a tener el libro de Don Casetano. Lo escribiste todo tú, Marisita, con, con la historia de. Bueno, don lo Cassetta. que él dictaba, el Cristo a través de, de Cayetano dictaba. Son respuestas muy sabias. Cuando lo veas, ya verás. Va a ser un placer. Eh, amigo Juan. Pues eh, yo creo que sí, que lo que es, eh, se da gratis, eh, lo que se ofrece gratis, pues se recibe gratis. Eh, estos mensajes de Cayetano, pues la verdad que son, todos son mensajes espirituales eh, hechos por Internet... Son mensajes que María Gilda le, le ha estado durante tantos años eh, escribiendo para llevarlos para ponerlos en internet y que todo el mundo que los quiera leer los puede leer y se ofrecen completamente gratuitos. Incluso los libros que se han escrito de Galletano también son completamente gratuitos, sin ánimo de lucro ni, ni, ni ninguna intención rara por medio ni nada que esto está, lo veo genial, y además va, va a ser un placer de que alguien de nuestros oyentes tenga un libro de Don Casetano Martí, gracias a, a María Silva y a Miguel, bueno, y a, a ti que has colaborado con esto también, porque sé que esto lleva muchísimo trabajo, además a, de prepararlo. Y a José Méndez, que se ha dejado mucho tiempo en ello también. Él, él es editor, él trabaja en esto y sabe cómo hacerlo. Eh, de todas maneras, cuando ya esté listo, yo vendré un día, claro y entonces... Eh, yo puedo leer la clave o te la mando también por internet para que la puedan bajar de internet ah, bárbaro, bárbaro, eso sí, sí bárbaro. entonces te la puedo mandar ahora mismo ¿Cómo no, a tu me... correo para que puedan bajar ¿Cómo no, cuando Marisa. esté listo ¿Cómo no? eh, pero el placer va a ser que lo tengamos acá ¿eh? no, cuando Papel. esté listo también te haré alguno eso aparte porque eh... es que eh, te va a gustar ¿qué, qué, qué hubiese hecho don Cayetano eh, en su cumpleaños? Pues él era tan sencillo que no hubiera hecho nada Bueno, sí, a lo mejor comprar unos zumos y tal Y la gente que hubiera venido a saludarlo compartir un rato con él Él era muy sencillo, a él le, le, le gustaba el contacto humano, el calor Se emocionaba mucho cuando le, le daban una muestra de cariño, le felicitaban era, era muy sensible, era de lágrima fácil, era muy bondadoso Y contaba chistes Y muy cantaba, alegre, muy alegre. y sí. cantaba. Le escuché sí. cantar tango una vez. Sí, un tango. Sí, Varios sí, tangos, sí. le encantaban Además, los tangos. Además de verdad, sí. Bailar en no realidad, podía... él irradiaba mucha paz, mucha alegría, mucha paciencia, porque para él, soportarnos a todos, no vayas tú. Claro, tanta y tanta gente con, con, con su edad, tanta gente que Y los... gracias a su mujer Magdalena, que tenía paciencia también para soportarnos a todos. Porque <risa> ella era una buena persona. Qué linda, qué linda. Sí. Y Pepe, su hermano. Y Pepe, que es... ¿Cómo no? está Pepe? Oh. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pepe. ¿no? Sí, un gran saludo a todos los amigos y a toda la gente que está interesada en lo espiritual. Que, que bueno, que sigan adelante. Y simplemente como colofón, yo, bueno, yo quería decir que... El mensaje de Caetano era tan sencillo, tan, eh, la bondad eh, era la base que cualquier persona, independientemente de su religión, de su creencia, y yo siempre he dicho, y Caetano también decía, los ateos, si viven en bondad, viven en amor, viven en Dios y Dios en ellos. No se trata de si creen o no creen en esto o lo otro, se trata claro. de los hechos. Una persona bondadosa da igual lo que crea o deje de creer, está. Claro que sí. Lo vive, y eso es lo importante, vivir la bondad, ah, sí. nada más. ¿Tenéis, ¿Tenéis algún viaje sin... Lo que realmente necesita este mundo es una conciencia limpia en lo más humano de nuestro ser. Una depuración completa de nuestros sentimientos de responsabilidad hacia los demás. Seres que necesiten de nuestra ayuda. Conservar el mundo en el que vivimos es tarea de todos, porque todos somos culpables en cierta medida. Unos por hacer y otros por callar lo que se hace mal. Claro que sí. <risa> y protagonistas. Mm. Estamos en el 106.5 Radio Buenas Noticias. Estamos saliendo por el mundo por internet por www.radiobaleares.com, donde tenemos la, la visita de María Gilda Muñoz Zúñiga, Juan Muñoz Vicedo y Miguel Jiménez Robles, amigos que nos visitan hoy eh, haciendo un pequeño homenaje a don Casetano Martí Imbal, eh, que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Y bueno, este, nos tiene acá reunidos eh, en en el día, como quien dice si hoy fuera su cumpleaños, ¿no? Además viste que hemos tenido un pequeño percance cuando antes de, de comenzar, ¿no? <risa> <risa> o sea que lo tenemos por aquí cerquita, ¿no? sí, a lo mejor si tú presente de esa manera. Bueno, eh, María Silda, alguna cosita más, Miguel, Juan, lo que tengas que decir, aquí estamos simplemente pues agradecerte tu amistad, tu cariño hacia Cayetano, hacia nosotros y eh, estoy contento también de tener tu amistad gracias gracias yo también porque una vez recuerdo que tuviste un bonito detalle cuando estaba hablando con María Silva que tuviste un, un bonito detalle conmigo que eso jamás se olvidará gracias Miguel y sigue, no, no cambia nunca ¿eh? gracias Eduardo a ti porque en realidad tienes un buen corazón eres un buen amigo a ti María Silvia, Juan pues nada, muchas gracias Por haber tenido la oportunidad de poderme expresar, aunque un poco nervioso por la radio, todo lo que pienso sobre la persona de Cayetano y dar las gracias y la oportunidad que me brinda eh, el señor Eduardo gracias, gracias por haber estado aquí presente Bueno, esto María Silda vamos a intentar colgarlo por internet en la entrevista, la cortaremos y... Y, sí. y la sacaremos por internet. Sí, sí. Gracias. Eh, Gracias bueno, a ti. Te deseamos feliz cumpleaños a nuestro, a nuestro amigo Casitano Martí, que nos estará viendo desde el cielo. Y nada, que, que, que esté reunido con todos lo, todo los ángeles, ¿no? Así será. Seguro. Gracias a ti, Eduardo. Gracias. Así hemos estado compartiendo esta mañana con estos amigos, quizás este, bueno, también don Casetano haya estado con nosotros y por supuesto deseándole un feliz cumpleaños, aunque ya no esté, pero seguro, segurísimo que nos está escuchando y nos está viendo. Y por supuesto nosotros seguimos ahora nuestro programa y seguimos con música desde el corazón de Palma de Mallorca.